Marigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los saludamos, le agradecemos desde Radio Encuentro, Walter y Josué, buen día. Buen día, buen día. Sí, muy preocupado por este tema, también anoche se expresó la PDH a nivel nacional y los organismos de derechos humanos de Buenos Aires hoy. Es una situación que la veníamos venir, eh, prácticamente la militarización de Bariloche y denunciamos esta cuestión cuando siempre estamos en diálogo para solucionar los conflictos con los pueblos originarios, en igual a reprimirlo, como dice el convenio 169 de la OIT, es evidente que el arribo por vía aérea y terrestre de los pertrechos militares que llegaron a y de ayer, eh, avisaron que realmente, más que el diálogo, hubo una represión, que lo que en este momento hay, y hay compañeros nuestros tratando de llegar porque hay retenes que lo están impidiendo, ¿no? Así que, bueno, me parece que esta política que ha marcado Urfis, López Musi y demás a través de la derecha neoliberal está marcando la política en este momento y espero que esperábamos nosotros que el gobierno nacional no no compartiera esta idea represiva que tiene el gobierno de la provincia. Pero bueno, esa es la situación que nos encontramos, ¿no? Es, es, es lamentable porque nos hace recordar a la militarización previa al asesinato de Rafa Nadal. Uh -huh. las sensaciones que, que, que, le, que le atraviesan a uno es un poco eso, ¿no? exacto, sí, sí, lo hemos dicho públicamente eh, nosotros hemos estado sí. la noche, recuperamos el cuerpo de Rafael así que este, en este momento dos compañeros, tres están ya en RETEN tratando de pasar, así que daremos toda la información que podamos tenemos la que surge igual que ustedes, ¿no? pero esto era una cuestión anunciada, ¿no? Eh, era una cultura anunciada y me parece que tiene mucho que ver con todos aquellos que tienen una ideología basada en la conquista del desierto y el genocidio cuando realmente le importa porque no es el último el único caso de este no sino que hay muchos casos en todo el país la represión que están sufriendo los pueblos originarios y que no se cumple no solamente con el convenio 69 de la oez 169 sino que tampoco eh, con la eh, regularizar y este, las tierras como ...permite la ley y mucho menos... ...darle tierras aptas para que vivan dignamente... ...como exige la Constitución Nacional... ...que es la reforma de 1994... Me parece que hay una negación del pueblo originario... ...una estigmatización... ...y a través de esta situación de Mascardi... Eh, ...se encubre y se perjudica a un montón de otras comunidades... ...que están recuperando y luchando por sus tierras... ...y lo vemos nosotros en las situaciones legales que tenemos con otras comunidades como la de Huatulco, como la que continuó con el asesinato de Garay que es el que entra...